and mm -hmm. El diario canta, si vos ves el diario crónica, que uno, tantos, me pone hincha de boca, pero... pero.